Dirigida pel realitzador gallec Jorge Algora i protagonitzada per Maribel Verdú, Daniel Freire, Txetelera i la presentació del nen, Juan Cianzico, avui s'estrena en Niño de Barro. Ambientada al Buenos Aires de principis del segle, la pel·lícula d'Algora combina una intriga criminal tan apassionant com la de el d'Agullador com el relat de l'angoixa del nen atormentat per les seves pròpies pors i el seu allament en la línia del sexto sentido. Nosaltres ara tenim a l'altra costat del telèfon el director del Niño de Barro, Jorge Algora. Molt bons dies. Días. Pues una de las cosas que, que fomenta mejor el miedo en este tipo de películas, el miedo psicológico, es saber que está basado en una historia real. Así que preguntarte, ¿quién era el petiso, el petiso Lorojudo? Bueno, eh, Cayetano Santos Bovino fue un, un criminal en serie que vivió en Buenos Aires en, a comienzos del siglo XX. Esto... ...digamos, fue el hecho criminal más importante de, de, de, de esa época negra de, del cine, o sea, de, de, el, de la época policial en Buenos Aires, ¿no? Eh, su recuerdo permanece porque en la cárcel donde él estuvo pasando, digamos, los últimos años de su vida... ...se ha convertido en un museo eh, hacia el personaje... ...y hay numerosos rastros en Buenos Aires... ...como que por ejemplo se puede recorrer... Eh, ...los lugares por los que mataba Cayetano... ...recorriendo digamos... Eh, eh, ...en una ruta nocturna turística esos sitios ¿no? O sea que se ha convertido como en una especie de mito. Eh, sí, eh, digamos que en Argentina... ...la historia está totalmente presente... ...en medios de comunicación... Eh, ...digamos cada tanto van resucitando al personaje... Y bueno, a mí me pareció muy interesante, el, digamos, eh, dentro de la onda de, de, del, del thriller, el, el rescatarlo, porque eh, tiene, digamos, la novedad de que se trata de, del primer niño asesino en serie. Entonces, pues se enfrenta un poco al espectador con esa problemática de la violencia en la juventud y, y, y en la infancia, ¿no? ¿Y cómo entraste en contacto con esta historia de Cayetano Santos Rodino? ...bueno, eh, estábamos, digamos, buscando proyectos... ...como eh, hacemos todos los directores habitualmente... ...y me saltó eh, un guión de, de Cristian Busquier... Un, ...un guionista argentino... Eh, ...era tan potente que cuando lo leías... Eh, ...pues no podías dormir de noche... ...y, y, y digamos que erabas especialmente turbado... ...yo acostumbrado a... a eh, ...llevo 20 años haciendo temas de televisión... ...y leyendo eh, propuestas esta era especialmente interesante, ¿no? Me trasladé a Buenos Aires, eh, conocí a Cristian, me sumergí en el universo de Santos Rodino y pues realmente ha sido apasionante. ¿no? Ah, ¿Y por qué el protagonista de esta película, El Niño de Barro, es precisamente El Niño de Barro y no Cayetano? Pues porque defiende un poco la, la historia de que, eh, digamos, eh, siendo menores, no quería que un menor de estas características llevar el peso de la película, ¿no?... ...preferí eh, apostar por el lado de las víctimas... ...y lo que de alguna manera intento es que... Eh, ...parezca como que, que el, el, los malhechores de alguna manera... ...o la gente que, que maltrata al otro... ...de alguna manera lo que están es eh, apoderándose de su vida, ¿no?... ...entonces pues eh, juego con este con esta imagen de la película, ¿no?... ¿Y fue difícil encontrar un niño que podías encarnar a, a un asesino en serie?... Eh, visto desde ahora y como el resultado es absolutamente impresionante. O sea, Juan Cienzo ha hecho un personaje construido de principio a fin con una evolución muy, muy, muy creíble. Uh -huh. eh, se te borra el, el proceso anterior de, de búsqueda en la que, bueno, eh, he estado trabajando con un director de casting argentino ...y bueno, se ha peinado, pues, eh, muchos, digamos, colegios y demás... ...al final, Juan es su primera película y, bueno, el resultado sorprende a todo el mundo, ¿no? Y tanto, ah, hablemos del rodaje, porque la historia real ocurrió en Buenos Aires... ...pero, ¿en qué lugares se ha rodado el film? Eh, eh, un mes eh, en, en Buenos Aires y otro mes en una población del norte, eh, que se llama San Antonio Areco... Eh, digamos que, que lo que son las calles eh, los tiros así como más amplios por donde circulan los coches de época las carretas eh, esto es San Antonio de Areco porque era muy difícil en, en Buenos Aires encontrar, digamos, calles completas que me permitieran este tipo de, de imágenes más amplias ¿no? ah, ¿Y qué describirías, cómo describirías los habitantes de, de Niño de Barro y cómo ven su realidad? Bueno, es... Eh, es una película del arrabal es decir de los barrios bajos del buenos aires no no pretendemos digamos ese otro en, en argentina ha habido una época en la que, que, que estaba bastante retratada que es la de las clases altas y yo quería eso digamos escapar de esa imagen no me meto en un, en un mundo en ese mundo oscuro y, y de alguna manera marginal que suponían los arrabales de los inmigrantes que nadie en, en aquella época eh, en lugar de venir a europa viajaban a ...a Buenos Aires porque era la meca de la inmigración... ...entonces ahí nos vamos a encontrar... Eh, ...italianos... Eh, ...polacos... Eh, ...digamos gente... ...sobre todo de la vieja Europa que inmigraba... A, ...a Argentina buscando una oportunidad ¿no? Y en todo ese entorno... ...no sé si... bueno supongo que sí... ...pero es creíble la aparición de monstruos que actúan... ...a sus anchas y pues con total impunidad... Eh, efectivamente... o sea ...y más en una época en la que la policía... ...estaba totalmente al servicio... De, de los intereses de los poderosos uh -huh. eh, de alguna manera pues la, la, la sociedad eh, más marginal estaba totalmente desprotegida entonces si aparecían o criminales o ladrones o, o hombres maltratadores de sus mujeres eh, realmente lo tenía muy difícil sobre todo porque en aquella época la mujer pues estaba sometida pues al dominio del hombre de una manera totalmente ¿no? ¿Y cuál ha sido tu objetivo como director? ¿Cómo has querido que el espectador se sienta cuando pues eso se sienta en la butaca, mira la película? ¿Cuál es el sentimiento? Bueno, eh, eh, he tratado de que funcione como, como un castillo de fuegos artificiales, digamos, que tenga un impacto inicial que te genere un interés, luego vaya navegando por el género del thriller, eh, digamos, eh, utilizando recursos clásicos y, y eso eh, a los que yo creo que que el espectador a veces está acostumbrado pero que siguen gustando y es, eh, con, eh, digamos, recursos propios del género para que en un determinado momento la película hace un salto y se transforma eh, en algo que, que de alguna manera impresiona y te deja huella, ¿no? que es un final pues como una traca, ¿no? que, que lo que pretende es que que te genere impacto, ¿no? Uh -huh. ah, antes hemos hablado de uno de los protagonistas, evidentemente el niño, Juan Ciancio, pero también eh, participa la película, por ejemplo, Maribel Verdú, que ahora pues ha, ha subido un poco más en su estela después de su participación en El laberinto del fauno. Háblanos de su personaje, de, de cómo ha sido trabajar con Maribel Verdú. Bueno, he tenido la suerte de contar a, a, con Maribel Verdú, digamos, en su momento en un momento muy dulce, ¿no? Uh -huh. Ella... Eh, ...está en una... ...en un punto de madurez... Eh, ...digamos, personal, interpretativa... ...que está haciendo, digamos... ...ese salto muy coherente... ...a papeles de, de una... ...digamos, mayor complejidad, ¿no?... ...eh... ...aquí, digamos, lo más... ...eh... eh ...digamos, impactante de esta historia... ...es que, que un director... ...que hace su primera película... ...ofrece un guión a Maribel Verdú... ...y a los dos días... ...te llama Maribel... ...diciendo, quiero hacer este personaje... ...eh... Eh, me ha impactado y, y digamos que, que ya había rodado ella el laberinto, pero yo no tenía noticia de de digamos de esta película ni del recorrido de la película digamos que nosotros hemos rodado la película supongo cuando Guillermo del Toro estaba montando la otra, ¿no? claro pero sin embargo, eh, el personaje de Maribel, pues tiene ese, ese punto que, que, que de alguna manera los, los, los puede llegar a unir, son dos películas que, que son de épocas, ¿no? y aunque sean de épocas distintas, pues eso siempre se generan paralelismos, ¿no? Pues, ¿cómo de llamas? Hoy se esta película El niño de barro dirigida por Jorge Alcora que muchísima suerte que tengáis a partir de hoy el primer fin de semana decisivo, y importante que es muy importante y que lleváis el miedo a todos los cines españoles Bueno, muchas gracias <risa> Que vaya muy bien, buenos días, muchas gracias Gracias ¿no? Y nosotros ahora nos quedamos un fragmento de esta película pesadillas empezaron hace seis años. Eran las fiestas del barrio. Llevé a Mateo a la feria. Allí me encontré con un vecino que me invitó a bailar. Dejé a Mateo al borde de la pista. Y cuando se acabó el baile había desaparecido. Cuando la encontraron tenía ya esa herida en la cara. Alguien le golpeó y lo arrojó contra unos alambres. Pero mi hijo empezó a gritar. Y un policía al oírlo acudió en su auxilio.